un cotidiano ese pequeño Eva Estás escuchando Veneco Una hora de Pum venezolano por Humano Derecho Radio. Soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero en sus redes sociales... ...y como todas las semanas, te doy la más cordial bienvenida... ...a otra sesión de Veneco. Estos 60 minutos dedicados en Humano Derecho Radio... Al mejor punk y hardcore realizado en Venezuela de todas las épocas y de todos los géneros. Tuvimos que crear una emisora web para que los cuatro acordes tocados con furia en Venezuela tuvieran un lugar protagónico en un programa de radio. Así que creo, no, no lo podría asegurar al 100% que hemos sido el único programa especializado enfocado en el punk y el hardcore realizado ...en nuestro país... ...recordarte que aparecemos los días lunes... ...a las 5 de la tarde... ...por www.humanoderecho.com... ...con retransmisión... ...los días miércoles... ...a las 4 de la tarde... ...y finalmente los sábados... ...a las 9 de la noche... ...pero... ...si no pudiste sintonizar en ninguno de estos tres días... ...puedes revisar... ...el más reciente programa y todo nuestro archivo... en nuestra cuenta SoundCloud de Humano Derecho en la lista de reproducción Veneco. Decirte y reiterarte una vez más que sin payora ni palanca queremos promover todas las iniciativas, todos los esfuerzos, las agrupaciones que hay por ahí del género, de ahora y de antes y de siempre. Así que si tienes viejos archivos o tienes eh, grabaciones que estés haciendo ahora con algún proyecto, por favor, nos las mandas por humano derecho gmail.com, humano derecho gmail para poder difundirte a través de esta plataforma. Y vamos a comenzar cuando ya estamos casi a mediados de septiembre con dos buenas bandas exponentes del género. En primer lugar, del disco del año 2005 de los venezolanos de los dólares, Las Venas Abiertas de América Latina, la canción que habría esta producción. Decirles, este fue el primer disco venezolano que fusionó, que experimentó en el género en el género crust es decir, esa mezcla de hardcore y de metal, y que en ese momento, a pesar de que era un disco muy potente, fue un disco que tardó para que la gente lo comprendiera, lo escuchara, lo disfrutara, porque en ese momento, en el año 2005, todavía los géneros de punk Y metal no habían estado tan fusionados Cada uno iba por su cuenta La gente seguía con el sonido tipo Pum Español de Scorbuto O las bandas clásicas latinoamericanas Pero ya estas fusiones, esta densidad eh, Fueron los dólares lo que iniciaron en Venezuela Esta movida que hoy, por supuesto, ya se ha convertido en algo normal Ya hemos eh, colocado, pinchado bastantes bandas Acá en Veneco que hacen esta mezcla. Y seguidamente vamos a escuchar a Sentimiento Muerto. Esa agrupación icónica del rock venezolano que comenzó muy, muy, muy influenciada por el punk. Por esos sonidos, por la estética, por la manera de hacerlo. Y vamos a escuchar su tema Resiste. Pero no en la versión que apareció en su primer disco El Amor eh, Ya No Existe. Sino en la versión un poco más cruda que aparecía en los cassettes. Anteriores, en los demos anteriores Que posteriormente fueron recuperados por la disquera En un doble CD llamado Aunque usted no lo crea Así que vamos a disfrutar entonces a los dólares Con 120 millones de niños en el ojo del tornado Es el nombre de la canción Es toda una declaración de intenciones De lo que hacía esta banda Y seguidamente los sentimientos muertos Con resiste Esto es Pun Rock Venezolano en Beneco por Humano Derecho Radio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 Que el sistema habla un lenguaje surrealista Proponiendo evitar nacimientos en tierras vacías Diciendo que falta capital donde abunda pero se desperdicia Llamando ayuda al drenaje que hacen los inversionistas Convocando reformas agrarias con los latifundistas Pidiendo justicia social a las oligarquías Decretando que no hay lucha de clases aunque estas existan Llamando a la opresión estilo occidental de vida Beneco por Humano Derecho Radio. Existe, esto tiene que acabar, nos dicen los sentimientos muertos y claro que sí, esto va a acabar en algún momento esta larga pesadilla que experimentamos los venezolanos. Esta situación de pobreza atroz, de dificultades en la calidad de vida, de discriminación por razones políticas, de inseguridad y de violencia. Agradecerle a los amigos de Los Galpones porque hace algunos días atrás Tuvimos el placer de participar en una de sus tertulias de los días viernes sobre el tema de la opinión en un país en crisis. Estuvimos con Melanio Escobar, con Álvaro Partidas y con Neomar Hernández eh, allí compartiendo tribuna. y Allí planteamos que por supuesto participar en una radio como Humano Derecho significa exigir tener una voz, Tener un sitio en un país en crisis como Venezuela y por supuesto generar las relaciones suficientes para hacerse un lugar, eh, a pesar del difícil contexto, que se parezca un poco a uno. Así que la gestión de medios de comunicación independientes, sin censura, alternativos, frente a la hegemonía comunicacional... esas fueron las cosas que hablamos ese viernes en Los Galpones ellos tienen toda una programación bien interesante de cosas que hacen entre ellos estas tertulias te invito a seguir en su cuenta de Instagram o de Twitter arroba Los Galpones gracias a ellos y vamos a seguir difundiendo el, el libre pensamiento la libre voz de la gente que por supuesto sigue soñando con los ojos abiertos y en nuestro caso con El impulso de las notas musicales. Vamos a seguir escuchando los archivos del punk venezolano, vamos a trasladarnos al año 2003, allí dos bandas eh, hacían lo suyo, una en el género punk melódico o neopunk y otra más bien en una suerte de greencore experimental. En primer lugar los Cricket 27, una banda Que en ese año grabaron varias canciones, entre ellas esta Máquina del Tiempo. Allí tocaba la batería nuestro amigo Alejandro Abeja, quien es uno de los técnicos de Humano Derecho Radio. Así que gente inquieta que sigue haciendo cosas para difundir lo que tiene adentro. Así que Cricket 27 con Máquina del Tiempo. Y seguidamente con una banda que, que hacía una fusión bien dura, los Fifteen Wixto. Obliteration, una, era un trío que hacía como un greencore, como experimental. Allí teníamos un gran amigo Alejandro, una batería que rápidamente pasó a ser parte de la diáspora venezolana. Grabaron este y sacaron un CD de cinco temas más algunas canciones adicionales grabadas en estudio, llamado como la banda 15 Weeks to Obliteration. Y de ahí vamos a disfrutar el segundo tema, Libidity. En primer lugar Cricket 27 con Máquina del Tiempo Seguidamente los 15 Weeks To Obliteration con divinity en Humano Derecho Radio Sonando a través de VNECO Yo reí Y yo con eso Beneco, por Humano Derecho Radio. <risa> En sintonía de Beneco por Humano Derecho Radio Estación, sin payola ni palanca, estamos colocando en esta plataforma todas las agrupaciones y bandas de punk y hardcore que han existido y que existen en nuestro país. Así que si conoces alguna, por favor, contáctanos a través de Humano Derecho Radio gmail .com para darle difusión a tu proyecto también. tenemos una cuenta Twitter arroba piso abajo humano derecho y con la etiqueta veneco con c veneco con c eh, no te puedes comunicar con nosotros con esta iniciativa protagónica del punk y el hardcore venezolano vamos a continuar eh, colocando buena música de 1999 eran los Gladys Cordero Ellos entre 1995 y 1997 grabaron canciones que posteriormente fueron editadas en ese momento en un cassette, en un CD copiado de manera artesanal y que así que circuló en los conciertos que ellos hacían en ese momento en los diferentes sitios de la ciudad como por ejemplo en Norte 6 o en, en los diferentes bares que en ese momento las bandas podían Tocar y expresar su música. Los Gladys Cordero de ese de, de compilado de todos sus temas grabados. Vamos a escuchar la canción Mi Ciudad y posteriormente nos vamos a venir al presente, al año 2017. De allí, la banda Holy Hands de Punto Fijo, Estado Falcón, con ese discazo llamado País Muerto, más bien en una beta, muchísimo, muchísimo, muchísimo más postpunk, más oscura, más lenta. pero igual de frontal e irreverente de allí, de ese disco que ustedes pueden disfrutar a través de la cuenta Bandcamp de los Holy Hands, la canción Estoy Cansado. Gladys Cordero y Holy Hands suenan por Veneco a través de Humano Derecho Radio. disfrutando del mejor punk venezolano a través de Humano Derecho Radio y este programa Beneco. Veneco, hay alguna gente que me ha comentado que como es eso que utilizamos este término despectivo con el cual se refiere a los venezolanos en el exterior, pero precisamente es por eso un programa punk que tiene un término despectivo utilizado entonces ahora de una manera positiva para denotar un programa de Pum venezolano de todas las épocas y de todos los tiempos donde revisamos viejos archivos pero también pinchamos las nuevas propuestas por ejemplo ahora lo que vamos a disfrutar a continuación es el proyecto de Gustavo Corma, Juan López Yatu y Abraham García Cangrejo la seguridad nacional considerados los New York Dolls del Punk venezolano Son los, fueron los pioneros de este sonido, grabaron algunas cosas en el año 1983 Posteriormente grabaron un primer long play en el año 1991 llamado Documento de Actitud y últimamente han estado tocando aquí de manera intermitente en algunos espacios oficiales de la ciudad de Caracas Pero vamos a recordar cómo sonaban ellos en sus primeros días Vamos allí a pinchar ese disco que han sacado llamado 1983-1993, que es como un recopilatorio de canciones de toda su historia. La número 13 de este CD llamado La Telenovela. A pesar, eh, bueno, fue un buen esfuerzo haber editado esto en formato compacto para las personas que no podían acceder a esto. lamentablemente el folleto del disco deja bastante que desear, hubiera sido bien interesante que hubiéramos hecho un libro, un booklet con cariño, con toda la historia, fotografía, dado el homenaje que significaba para la banda este disco. Pero así estamos, bueno, son las cosas que pasan en Venezuela, en donde también el rock tiene problemas de memoria para preservarse en el tiempo y es una de las cosas que vamos a tener que trabajar en el futuro, recuperar la memoria incluyendo la de las bandas y agrupaciones de música que han con mucho esfuerzo eh, practicado los géneros en nuestro país bueno de la Seguridad Nacional, la telenovela pero después de esa canción, vámonos al año 2016 al año pasado con una banda con sonidos más contemporáneos son los Pellejo, desde Maracay de su producción, alimentados convocados de desgracias bien influenciados del cross y del punk primitivo la canción, rechazados así que seguridad nacional y posteriormente los pellejos sonando por Beneco el humano derecho radio I'm not gonna fueron los pellejos con el temazo rechazados, esta banda que está comenzando su andadura hasta su primera producción, grabada de manera precaria, pero allí queda bien reflejada la fuerza y la potencia de esta agrupación, que desde la ciudad de Maracay continúan haciendo cosas de manera independiente y distinguiéndolas de manera autogestionada por donde se pueda Sigues, sigues, sigues, sigues en Veneco por mano Derecho Radio. Ahora vamos a continuar en el centro de la ciudad. Pero antes de comentarte cuáles son las bandas que vamos a disfrutar a continuación, adelantarte que estamos preparando para el último trimestre del año algunas actividades para resistir y existir, seguirnos abriendo un espacio dentro de esta, la soledad de la dictadura. Así que vamos a editar lo que va a ser nuestro fanzine Humano Derecho. También vamos a hacer un concierto como el de 350 Minutos por la Democracia que hicimos en, en, en el mes de julio en Caracas. Pero también estamos preparando las primeras ediciones de Humano Derecho Records. Es decir, ya la primera ha sido editada, que fue la del de disco de tu voz es tu poder del concierto que se hizo por la libertad de expresión junto con los de sin Mordaza, y ahora vienen las eh, producciones de grupos así que estamos trabajando para que la primera producción sea la de Holly hands en su formato físico y además serán unas ediciones de tirada limitada de apenas 100 copias pero van a ser de distribución gratuita así que bien pendientes de lo que se viene ...en Humano Derecho Radio... ...para seguir construyendo comunidad... ...y con la cultura y la música... ...seguir resistiendo al autoritarismo. Así que, bueno, sigamos en el centro de Venezuela... ...en primer lugar, con un disco del año 2012... ...llamado Pateando Calles por la banda Coleto. De allí hemos escogido el tema de creer en lo que hay. Y seguidamente... nos vamos con también algo reciente que sin embargo ha cruzado la frontera son De Luchos esa banda venezolana radicada en Bogotá que está haciendo un punk melódico increíble de su disco del año 2015 Los sobrevivientes vamos a disfrutar el tema o no Coleto y De Luchos en Veneco por mano derecho o Radio. Beneco por humano derecho Sigues en sintonía de Beneco por Humano Derecho Radio Estación. A continuación, lo que vamos a disfrutar es una banda de Guarenas Guatire y otra de Maracaibo. En primer lugar, Los Vomita con su buen disco gobierno de hoy, La Mierda de Siempre, del año 2015, reiterando que el verdadero PUN es antiautoritario. autoritario Como dicen los amigos, PUN gobiernero es PUN mierdero, y Los Vomita... nos dicen que hay que luchar y resistir en este tema de este disco. Seguidamente los Marte rabia con su producción desde el estado zulia y este es ensamble hardcore punk que tiene integrantes de conocidas bandas de la escena maracucha. La destrucción inminente es una producción de noviembre del 2016 y de allí vamos a disfrutar un potente tema llamado Cuando se den cuenta. Vomita de Guarenas y Mar de rabia desde el Zulia, sonando en Beneco por Humano Derecho Radio. Ocultando toda esta situación Llega y abre lo que observo yo Yes, you Beneco, por Humano Derecho Radio. Síguense en sintonía de Beneco por Humano Derecho Radio Estación. Lo que viene a continuación es una banda de Valencia que en el año 2013 decidió grabar un disco para versionar a las agrupaciones de su ciudad que las, los habían influenciado. Son los a raíz de Nuevas Causas, con su disco La Vieja Escuela Nunca Muere. De allí hemos seleccionado el tema Resiste. Sigue en sintonía de Todo el sentimiento que muchas de las personas en Venezuela tenemos acerca de la situación actual. Y seguidamente una banda de psicobili de la frontera venezolana, desde el Táchira, a San Cristóbal, los Revolver Suicida que en el año 2016 se metieron a grabar un estupendo disco en sala de máquinas con Rafael Cadavieco como editor de sonido y de allí de su disco homónimo El Temazo Muerto. Así que, a raíz de nuevas causas y revólver suicida, suenan en Beneco por Humano Derecho Radio. Humano Derecho Radio Estamos finalizando en Veneco por Humano Derecho Radioestación, estos 60 minutos dedicados al punk y al hardcore venezolano de todas las épocas y de todos los tiempos, invitarte a que sigas en sintonía de toda la programación que tenemos en Humano Derecho Radioestación, este proyecto para la música y el activismo, enfrentando la hegemonía comunicacional, a través de nuestro sitio web o de nuestra aplicación para Android o también de todos los programas que puedas disfrutar en diferido a través de nuestra cuenta SoundCloud. Comunícate por com para solicitar esas bandas que quisieras volver a escuchar o también compartir esos archivos de tu biblioteca sonora. Nos vamos a despedir con una agrupación que tuvo una vida efímera, Los Disentir desde Mérida, Estado Mérida. Estás escuchando. Ellos grabaron a, por allí por alrededor del año 2006, 2007, algunas canciones que fueron editadas de manera artesanal en un disco compartido con los colombianos de TKT. Así que Disentir desde Mérida. Una banda bien interesante que hacía un sonido eh, aproximado al post-hardcore, experimental, venían del funk, pero intentando tener otros tempos y otras líricas a través de su música. Y de allí vamos a disfrutar su canción Silencio Ya Muerto. Ustedes y yo nos escuchamos la semana que viene y sigan en Humano Derecho Radio.